Eh, bueno, estamos marchando acá por el tema de bono en la canasta de la vinega que estamos pidiendo también a que lo dé algo para la, la fiesta y bueno, estamos también como todo eh, eh, para que el tema del aumento del de salario c o m e r c i a r i o y eh, bueno, eh, estamos marchando por ese motivo, pero también porque hay gente que le v e n í a m o s a pedir algo y acá se cuente y, y necesitamos una respuesta para que. Para todos los compañeros, porque estamos acá,、uh -huh. y así que por eso estamos, acá, estamos movilizados para que lo den bonos.、Uh -huh. eh, esto es un reclamo que surge a nivel nacional, digamos. La CCCA está manifestándose en otros lugares del país también. Sí, sí, esto a nivel, a nivel nacional y bueno, esto espero que, que se, como esto se pueda、eh, dar una respuesta urgente de, para que nosotros estemos ya. Eh, satisfecho.、Uh -huh. Es un bono en dinero y también una canasta en productos navideños. Sí, sí, sí, esa es la idea también para que nosotros podamos、eh, lograr ese, ese objetivo para、uh -huh. todos los compañeros de la CSC. Y bueno, ojalá que pueda ser así y lo dé una respuesta lo antes posible. ¿Cuál es el trabajo que hace la CCC en, en los barrios? Concretamente, ¿es、eh, trabajo en merenderos, comedores, sí, en sí. asistencia a vecinos? Sí, hacemos merenderos, actividades también de talleres, así, de carpintería, i n v i m o s patio en la casa, sí. Y, y sí, esas actividades, merenderos, copa de leche, esas、eh, es actividades también, también. ¿Hoy, hoy por hoy en qué barrio es tan fuerte con la CCC? Estamos en el h Oteo Silva, barrio la Valle. Era. Y es por eso que también hay más pobreza.、Uh -huh. y... ahí, ahí se nota digamos la, sí, sí. la situación de, de vecinos que no la van a pasar bien en esta fiesta,、eh, si no、sí. tienen una ayuda.、Eh, la verdad, que los vecinos la están pasando muy mal,、eh. pero bueno, yo sé que si lo podemos lograr esto nosotros y le, le estamos dando una mano a ellos también.